Música Este es un cantar de Colombia, tierra querida A saludar a la nación venezolana un canto de amor es esta bella melodía que lleva un clamor para dos naciones hermanas Es un acto noble y gallardo, que en Hidalgo en esto proclama, este mi patria colombiana, búscame en tu pueblo alarmado, no alentemos una quimera, entre dos países hermanos, que unidos estamos. Este es un clamor de mi corazón colombiano Canto mi canción como un homenaje a la vida Vamos a brindar por la paz entre dos hermanos cobrar la confianza que está perdida tanto abajo como allá arriba y aloguemos con diplomacia y un compás de ardiente esperanza se abre entre naciones amigas que la decisión de los pueblos que con Santander y Bolívar lucha